El secreto del gran sol central, el origen de la vida y la tierra. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha mirado hacia el cielo con una mezcla de asombro y curiosidad, preguntándose ¿de dónde venimos?, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Hoy, juntos, viajaremos a través de las enseñanzas ancestrales para descubrir no sólo la naturaleza divina de Dios, sino también cómo esta energía sagrada dio nacimiento a nuestra galaxia, al planeta tierra y, por ende, a cada uno de nosotros. Acompañémonos en un recorrido espiritual y educativo inspirador. Exploraremos los misterios y las maravillas del universo, recordando cómo estas energías no solo sostienen el cosmos, sino que también residen en nuestro interior. Dios no está lejos, ni es un concepto abstracto. Según las enseñanzas de los Maestros Ascendidos, Dios es la esencia misma de la Luz y la Vida, manifestada a través del Gran Sol Central, el corazón pulsante de nuestro universo. El Gran Sol Central es mucho más que un astro, es la fuente eterna de toda energía divina, el faro que irradia amor incondicional, luz y equilibrio desde este centro universal fluyen las energías creadoras que nutren cada uno de los rincones del universo cada estrella incluido nuestro sol recibe su energía directamente de este vasto núcleo celestial nosotros como chispas divinas somos recipientes y multiplicadores de esta misma energía creadora lejos de ser un conjunto aleatorio de estrellas Nuestra galaxia, conocida como la Vía Láctea, está organizada con un propósito sagrado. Sigue un diseño preciso trazado desde el reino divino. En la sabiduría espiritual se enseña que nuestra galaxia contiene siete sistemas solares. Nuestro sistema solar, que ocupa el cuarto lugar en esta disposición, está protegido por Helios y Vesta, quienes actúan como guardianes del Sol y sus energías sustanciales. Cada sistema solar mantiene conexión directa con el gran sol central, manteniendo la energía fluyendo en armonía. Este perfecto orden no solo estructura el universo, sino que también refleja la armonía que debemos buscar dentro de nosotros mismos. La tierra no fue un accidente cósmico. Fue creada a partir de un acto intencionado, un milagro de amor guiado por los siete Elohim, emisarios divinos encargados de realizar la voluntad de Dios. Con el poder divino de Helios y Vesta como guías, estos Elohim proyectaron rayos de luz desde sus corazones para trazar la estructura energética de la tierra. El átomo permanente, ubicado en el núcleo del planeta, se encendió con esta energía atrayendo la divina sustancia de luz que creó nuestro mundo. Este planeta no era como lo conocemos hoy, era una obra celestial que reflejaba la pureza, las flores resplandecían como joyas vivientes y la naturaleza vivía en perfecta vibración con la divinidad. Seres como la diosa Amarilis, Virgo y Neptuno trabajaron incansablemente para moldear la tierra, Sumergiéndola en belleza divina que resonaba con las esferas celestiales. Cuando la tierra estuvo lista, un nuevo capítulo comenzó. Las almas conocidas como los santos inocentes bajaron a habitar este paraíso. Estas primeras expresiones humanas llegaron llenas de amor, en perfecta conexión con la energía de Dios. En aquellos días, ángeles, humanos y elementales vivían como una familia universal tejiendo juntos puentes que conectaban el reino terrenal con el celestial era un edén lleno de unidad y propósito común el cosmos no nació a partir de un acto único sino como parte de un patrón continuo el ciclo cósmico de la exhalación e inhalación divina en la exhalación las energías divinas fluyen hacia afuera, creando galaxias, estrellas y mundos. En la inhalación, estas energías regresan al Gran Sol Central, siendo renovadas y preparadas para nuevos comienzos. Este eterno latido cósmico refleja el ritmo sagrado de toda la creación, una danza divina visible incluso en nuestra respiración diaria. Puede que al escuchar sobre galaxias, soles y la inmensidad del cosmos te preguntes ¿Qué tiene esto que ver conmigo? La respuesta es simple y poderosa, todo. Cada uno de nosotros es una chispa divina del gran sol central, la misma energía que creó las estrellas y los planetas también vive en tu interior. Esa luz en tu corazón no es simbólica, es real, es la esencia misma de Dios dentro de ti una conexión directa con la fuente de toda la creación. Cada vez que respiras, sientes amor o actúas con bondad, estás activando y expandiendo esa luz. Al igual que el universo respira en ciclos de exhalación e inhalación, tú también participas en este latido cósmico. En la exhalación divina naciste en este planeta, no por casualidad, sino con un propósito sagrado. Viniste a la tierra como un co-creador con Dios. Cada pensamiento, cada acción y cada palabra que emites son actos de creación. Estás aquí para aprender, amar, transformar y dejar tu huella en el mundo. Y cuando tu tiempo aquí haya concluido, en la inhalación de Dios, tu energía regresará a la fuente, llevando contigo todas las experiencias, las lecciones y el amor que has compartido. Es un viaje de ida y vuelta, una danza eterna entre la creación y el retorno. Ser un co-creador con Dios no significa que debas hacer grandes gestas universales. El acto de crear comienza en lo más simple, una sonrisa, una palabra amable, una idea que compartes o una acción que transforma la vida de alguien más. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo la compasión sobre la indiferencia, estás ejerciendo tu poder divino, estás trayendo luz al mundo y esa luz tiene un efecto en la red energética que conecta a todos los seres en el universo. La energía que emites no desaparece, se expande hacia el universo, interactúa con otras energías y luego regresa a ti en formas que muchas veces ni siquiera imaginas. Por eso es importante ser consciente de lo que piensas y sientes. Tus pensamientos son como semillas. Lo que plantas en tu mente y corazón crece y se refleja en tu realidad. Cuando te alineas con la energía del universo, la vida fluye con mayor armonía. Comienzas a sentir sincronicidades, oportunidades inesperadas y momentos de claridad donde todo parece tener sentido. ¿Cómo puedes lograr esta alineación? A través de la gratitud, la meditación, el servicio a los demás y el compromiso de vivir con autenticidad y amor. Estas prácticas fortalecen tu conexión con el Gran Sol Central y con la esencia divina que habita en ti. Recuerda, no estás aquí por accidente. Tu existencia es parte de un plan mayor. Así como cada estrella tiene su lugar en la galaxia, tú tienes un lugar único en el corazón del universo cada acción que tomas contribuye al equilibrio de este gran diseño eres un hilo vital en el tapiz cósmico y tu luz es esencial para el equilibrio y la evolución de toda la creación vamos a hacer un breve ejercicio para ayudarte a sentir esa conexión con el universo cierra los ojos y toma una respiración profunda Visualiza un rayo de luz dorada descendiendo desde el centro de la galaxia, el gran sol central, entrando hacia ti desde arriba por tu cabeza hasta tu corazón. Siente como esta luz llena todo tu ser, iluminando cada célula, cada pensamiento y cada emoción. Repite mentalmente, soy una chispa de la creación divina, mi luz contribuye al equilibrio del universo. Cada vez que hagas este ejercicio, recordarás que no estás solo, eres parte de algo mucho más grande, y tu luz es indispensable. Hoy has recordado un secreto antiguo, eres parte de la respiración de Dios. En cada exhalación divina naciste en este mundo con un propósito, y en cada inhalación regresarás a la fuente, llevando contigo todo lo que has creado. Así que, vive con intención, ama con profundidad y nunca olvides que eres una chispa activa de la creación divina, un reflejo de la luz del universo en la tierra. Si este mensaje resonó contigo, dale a me gusta y comparte para que más personas puedan descubrir su luz interior. Si quieres aprender más sobre metafísica y enseñanzas de los maestros ascendidos, accede al enlace en el perfil y descarga gratis el libro digital yo soy el despertar espiritual déjanos en los comentarios cómo sientes tu conexión con el universo